Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. Buenas tardes, bienvenidos a Piedra del Sol, un podcast de arte y literatura y damos la bienvenida a Mago Rodríguez, que ella es nuestra invitada. Mago, bienvenida. Gracias, Mago es cronista tardes. y bueno, pues vamos a charlar aquí con, con nuestra amiga y escritora cronista, Mago Rodríguez. ¿Cómo estás, Mago? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ya. ¿Qué tal? muy bien aquí comenzando nuestro programa mira voy a leer uh -huh. algo de dice gabriel garcía márquez que uh -huh. la crónica es un cuento que es verdad otros autores dicen qué es la crónica sino un texto que narra y describe cómo ocurrieron uno o varios hechos sean acontecimientos pasados o presentes a partir de la testificación Desde un punto de vista de quien lo experimenta o lo documenta, ¿tú qué me dices a este, Así es. a esta afirmación? Pues nada más agregarle lo que Villoro agrega, que es ese es la, la crónica es el ornitorringo de la literatura, donde puedes claro. usar herramientas tanto del cuento, novela, poesía. Sí, es un género que en lo particular se me hace es muy rico. Es híbrido, oye, ¿eh? le ¿no? llaman ah, un sí género híbrido, es, es un ¿no? Que capta. Sí. Este... Puedes hacer Para Como uno, or, or, ¿cómo le dice? El ornitorringo de la literatura, de la... sí. Oye, pero fíjate, aquí lo que estábamos comentando hace rato, que es desde un punto de vista o desde un ángulo, desde quien lo ve, lo experimenta o lo documenta, ¿no? Estábamos sí. diciendo, bueno, la crónica, o bueno, más bien la escritura, no es que sea buena o sea mala, sino es un punto de vista de acuerdo a este que está escribiendo, lo vio o lo testificó. Y esto también lo podemos hacer en la crónica, ¿no? Sí, así es. Es un, un, una narrativa que haces tú desde tu perspectiva. Puedes y se te permite meter datos como si fuera un ensayo, pero al final no deja de ser tu visión claro. o relato de lo que te contaron. Porque claro. yo creo que también esa es otra maravilla de la crónica, que gracias a ella puedes mantener relatos, de poblaciones, como leyendas, porque no necesitas como el sustento claro, y sí. dato duro para demostrar con que la simple gente, sea la leyenda de boca en sí, boca, sí. pues tú relatas ese hecho que te relata la gente. Sí, claro. Ahora, fíjate, por ejemplo, eh, la crónica, digamos, eh, ha sido un género para muchos a lo mejor, si no lo dicen así muchos, eh, especialistas, muchos sí, lo, como, un, como una actividad menor, digamos, Así en la literatura, uh -huh. porque tenemos la idea de la crónica como una especie de contar, de narrar, simple y sencillamente, un evento en específico, ¿no? Sí. Es sí. decir, puede ser un, una corrida de toros, puede ser una, un partido de fútbol, y es, o es un hecho que pasó y... Incluso histórico, ¿no? Sí, así Cronológicamente. es. Cronológicamente. Sí, no, el requisito es que sea cronológico, pero este, creo que ya se le empieza a dar más, más respaldo, si no mal también, recuerdo. ¿no? Sí, porque ya, lo que pasa es que también lo conocen como narrativa de la verdad, no acá. siempre se le conoce como crónica. Eh, si no mal recuerdo, hace dos años, la ganadora del Nobel, Fue una historia o pues una crónica de, de cuando en Francia te estaba prohibido el aborto. Y ella yeah. narra lo que fue acceder a un aborto. O hay muchos que le llaman no ficción. Ya, yeah, ya. Yeah. A la no ficción. Y es crónica. Así es. Sí, y ahora que nosotros lo vemos, pues decimos, es que es crónica, es que no es ficción. Sí, es un cuento no ficcionado. Es algo que me pasó, te lo voy a contar, y si en ese algo para ti pasaron cosas maravillosas o extranormales, claro. entra sí. y no deja de ser una historia que tú vas a contar. Como que es una nueva modalidad decir eh, escritura de ficción, escritura de no ficción, y la crónica la encajan en, en escrito de no ficción, uh -huh, así es. porque es un requisito de que la crónica sea verídico, no sea veraz, es decir, Es un hecho sí. que existió, por eso te lo estoy contando, porque uh -huh. existió desde mi punto de vista de, uh -huh. el, de que lo estoy viendo y lo estoy escribiendo. ¿no? ¿Es así, así es, sí, no, y a veces este, puede haber hasta um, documentos que aseguren que el hecho existió, como, bueno, si no sabías, en Tlajomulco cayó un avión, o sea, hay un hecho histórico, ah, hay ya. periódicos que, que muestran que cayó un avión, ya lo que pasó o desató Ajá. esa caída del avión en la población, pues obviamente los periódicos no lo relataron, pero es algo que se relata de, de, de generación en generación, ¿no? Igual las leyendas Ajá, de, sí, sí. de cuevas con tesoros enterrados o que casi todas abren en Semana Santa. O sea que puede ser que a mí me cuenten sí. una historia que sé que a lo mejor no es real, no existió. Una leyenda. Una leyenda, un mito. Pero bueno, yo lo uh -huh. voy a contar de acuerdo a como yo lo tengo documentado y así. Aquí se si hace, ya lo, lo verás. ¿Será uh -huh. cierto o no será cierto? Pero yo te estoy contando lo que me dijeron a mí. Sí, lo que la gente o cuenta. O lo que la gente dice. Sí, sí, eh, sí, eh, sí. Ahí entra la veracidad de la, de la Ahí crónica. entra, sí, porque eso sí, tú tienes un pacto con, con el lector de decirle, a mí me contaron, Ajá. ¿no? Y hasta puedes ir y... No sé, encontrar la y cueva cuéntalos. y decir, esta, esta cueva es la que dicen que, ¿no? Sí, claro. Volvemos al, al ejemplo del avión. Yo sé dónde está el cerro, yo puedo subir y ahí está una placa que hace, con, claro. conmemora el hecho de que ahí cayó un avión. Sí. Y, y lo que pasa alrededor, lo que pasó en el pueblo, lo que desató en el pueblo, este, eso ya me lo cuenta gente que, pues ya en este caso este, hijos de aquellos que les tocó vivir el, el suceso, entonces, sí. este, ese es el respaldo que te queda. Sí, te, ¿recuerdas que estábamos platicando, por ejemplo, hace rato? Uh -huh. estábamos platicando, te estaba yo más bien diciendo del caso de un tío que tuvo un, un asesinato y luego otro, entonces yo cuento, voy a documentarme, lo cuento, lo, lo escribo, pero yo sé que es verdad porque de acuerdo a lo, a los testimonios y a los testigos, Realmente no sé la verdad pura, pero de acuerdo a mi verdad, te estoy escribiendo esto. Sí, ¿no? por eso es subjetiva. No te estoy subjetiva. ficcionando, no te uh -huh. estoy inventando no, nombres no, no. ni lugares. Yo te estoy contando una historia real. Hay en unos casos que se permite como el cambio de nombre de los protagonistas ah, sí. por cuestiones a lo mejor este, de sensibilidad, pero, pero no. O sea, tú puedes contar, digo, relatos personales que no dejan de ser historias, ¿no? Claro. Yo a veces les digo... O uso mucho que la crónica es un chismecito bien contado y a quién no le gusta un chismecito sí, bien sí, contado. Y creo que es, es lo que gusta porque no solo te, te planta la historia de una persona, sino también de una época. Así es. De, de, de aquellos años que ella vivió, entonces esas personas cuando te relatan algo de su vida hasta te pueden decir en dónde estaba o oh, un gigante o en que tal plaza o en tal centro comercial que a lo mejor ya no existe claro. y es lo que le dio vida. Sí, uh -huh. es, es, es como todos los escritos que escriben en su momento histórico. ¿no? La crónica, yo, uh -huh. podemos hacer, digamos, un recuento de indagar las crónicas anteriores y vernos y darnos cuenta cómo era la, el uso y costumbre, digamos, de Guadalajara Antigua o de un pueblo, por ejemplo, en este caso de Tlajomulco, que cayó uh -huh. un avión. Entonces, si tú narras eso, en la posteridad, eso que tú estás narrando está quedando como, como un documento histórico, a final de cuentas, ¿no? Sí, no, y aparte casi cada pueblo tiene, su, cada población tiene su cronista. Sí, eso es otra cosa y, es, y aunque volvemos al tema, hay historiadores que acuden al cronista, obviamente con sus reservas, porque bueno, son historiadores, necesitan sus documentos que atestigüe, pero es también como en aquellos años, cuando empezabas a investigar de poblaciones, que en vez de ir al registro civil, ibas a la capilla a, a, a revisar los documentos, pues porque, la gente, porque sí, sí. la gente era más apegada a cumplir con los regímenes eclesiásticos que con el Exacto, registro civil, sí, o sea, sí. digo, no sé, A muchos nos tocó, en lo personal, a mí me tocó abuelos que sus actas sí. de nacimiento fueron como cuando ya tenían 40 años, pero su acta sí. de bautizo está del día que, sí, sí. que nacieron. Entonces, somos, sí, sí. son eso. Creo que cada, cada población tiene no solo su, su historia de fundación y eso, sino también sus propias sí, leyendas, eso. historias, sus costumbres y sus tradiciones. Uh -huh. Y eso es lo bonito de. Y de sin esto. embargo. Fíjate, por ejemplo, creo yo no sé qué tan, qué tan actualizada sea, digamos, todos esta, los que saben y los uh -huh. conocedores, pero la crónica ha existido siempre. Siempre claro. uh -huh. se han contado historias y los historiadores a lo mejor, digo, perdón, los escritores a lo mejor cuentan, eh, escriben una novela, escriben un ensayo, pero al estar contando una historia va implícita la crónica. Ahora ya creo que se ha especializado más este género de la crónica, uh -huh. crónica narrativa, sí, sí, crónica sí. De, de historia, personaje, de personajes, Ajá. crónicas literarias, uh -huh. que ya ahora sí se está como fundamentando más el estudio de la crónica, ¿no? Yo Digamos, creo, por ejemplo, uh -huh. nuestro maestro que, ¿no? Que de alguna Ahí manera sí, te, uh -huh. te da puntos y diferenciación de una crónica de, respecto a la otra. Así es, ¿no? de... de Saber diferenciar con una, una crónica de viaje, crónica de personaje, crónica de algún hecho. Sí, creo que, sí, como dices, ex ha existido siempre, pues ahí están las crónicas de Indias, ¿no? Siempre Exacto. hubo alguien que llevaba una bitácora para redactar lo que sucedía y muy seguramente lo redactaba desde su subjetividad. Claro, claro. Y ya después sirvió como un respaldo para sí, sí, sí. llenarlo con documentos. Entonces, uh -huh. creo que es lo, lo bello de, de, de, de la crónica. Es por eso que también a mí me gusta mucho lo que les digo. La crónica te puede hacer brincar sí. a otros géneros literarios con más facilidad. Puedes escribir un cuento, puedes escribir una novela, puedes escribir este... Digo, poesía no sé, porque yo no he brincado hasta allá. Pero no deja de ser como una base para... Bueno, a mí me gusta como base para usar otros géneros literarios, ¿no? Digo, al final de cuentas, las novelas, los cuentos salen de una realidad que a lo mejor tú estás... Sí, todo, est todo escritor de alguna manera, aunque sea novelista y ficcionado, uh -huh. tienen un punto de referencia de la realidad, ¿no? Sí, de de sí, los sí, sí. hechos verídicos, ¿no? Sí, Cambian algo que todas te pasó las... y eso Exacto. te inspiró a, ¿no? Uh -huh. Digo, para sí. Mario Vargas Llosa da claves así de sus novelas que fueron sus vivencias, ¿no? La ciudad de los perros sí, sí, sí, y todo de sí. ellos, han sido de que estuvieron en esa escuela y estuvieron ahí narrando. Entonces, sí, de ahí parte todo. Entonces, mm. ahora, por ejemplo, creo que vemos ya un, un cronista, ya lo debemos de ver desde ese punto de vista, ¿no? De un estudioso que va a contar una historia que va a contar desde ese punto de vista, ¿no? En el caso, por ejemplo, tuyo y uh -huh. de tantos, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ahora, ¿tú, tú nada más te dedicas a, a la crónica o también has incursionado en otros mm, Este, géneros? Eh, por primera vez incursioné en, en cuento, sí. también inspirada por una crónica, nada más lo ficcioné, lo hice cuento y pues corrió con muy buena suerte. <risa> Tuvo mención honorífica para hacer mi primer cuento. ¿Lo mandaste Digo, a un concurso? Sí, lo mandé a un concurso biestatal Jalisco, Colima, en San Gabriel, ay, ay, ay. y sí, me gané una mención honorífica, y si sí es un cuento que está, o sea, que estoy inspirada en una crónica, pero lo ficcioné, okay, entonces, yeah. este, bueno, ahorita estoy haciendo opininos en eso, en ficcionar algunas crónicas que creo que todavía no pueden ver la luz, pero. Es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> yo en lo personal me siento más cómoda en crónicas, siento que sí. se me da más siento que se Creo me que da más. Creo pero... que sí, el chismecito bien contado sí. es como más fácil. Sí, sí, me inspira más, pero sí hay cosas que dices tú, no puedo publicarlas ahorita, ¿qué tal si las ficcionamos y las puedo publicar en un cuento corto? <risa> Oye, Mago, deja leer algo aquí de, de tu semblanza, dice Mago Rodríguez, eres cronista, eh, su libro El mal de ojo que no termina, Crónicas corrosivas, uh -huh. fue publicado en la convocatoria La maleta de Hemingway del 2000 24. Así es. Eh, obtuviste mención honorífica en lo que uh -huh. me estabas comentando, en el 19 concurso del cuento bienestatal Jalisco Colima, con tu cuento Tatachón. Este uh -huh. es el que estás mencionando. Tatachón, sí. Y actualmente formas parte del taller permanente del Huevo Cojo, que es la, una revista eh, electrónica. Electrónica, así es. Uh -huh. Y impartes un taller. De crónica uh -huh. en la Casa de la Cultura de Tlajomulco de Zúñiga. Así Por es. ejemplo, en, en tu libro, El mal de ojo que no termina, crónicas uh -huh. corro corrosivas, um, ¿cómo obtuviste esta, esta, este premio? Sí. Y, sí, sí, y aparte sí. de eso, ¿de qué habla este tu libro? Ok, es, fue una convocatoria que hace, que promueve la Secretaría de Cultura, ya eh, con este año es la quinta edición, yo participé en la cuarta. Y en esta, en, cuando yo participé, fuimos 15 ganadores. Eh, eh, la convocatoria está abierta a todo tipo de expresión literaria, desde novela, poesía, cuento, narrativa, ficción. Sí. Y bueno, yo en mi caso, pues me eligieron con, con este libro de crónica. Es de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Así Jalisco. es, es promovido por ajá, okay. Cultura Jalisco. Y bueno, a mí me eligieron con este libro de crónicas, que son crónicas autobiográficas. Ah, de en ya. su mayoría, creo que nada más una no lo es, pero todas las demás son autobiográficas. Eh, creo que todo buen cronista inicia contando su vida propia claro. para luego empezar <ríe> a ventilar la ajena. Entonces, este, sí son varias crónicas de, mis, pues de mi llegada, de mi migración familiar aquí a vivir a Guadalajara, sí. y luego de ahí a Tlajomulco, mis andanzas en el camión público y, y demás. Pero sí. este, el título... El título es porque se supone que nosotros nos desterraron del pueblo por una maldición. Ay, ay, sí. A ver, cuéntanos ahí, algo. Algo chiquito, Eso. bueno. Yo no soy muy creyente de esto. Creyente, de esto... Tus... Mm, se supone de que desde entonces estoy salada yo. Y entonces es como todas mis penurias de, señores, yo no tengo suerte, pero le echo la culpa que soy muy distraída. A pesar de que es, piensa la gente que sí me pienso mucho para hacer las cosas, creo que muchas cosas de mi vida las hago como por inercia y ya después me meto en... En Arengas. Así ah, es, sí, y ya nomás esto... Ah, me ha ido en algunas cosas bien, como el relato cómo compré mi casa alcoholizada. Yo estaba borracha <risa> cuando compré mi casa, o sea que a mí las pedas. sí me pegan fuerte. <risa> Compro casas cuando estoy... <risa> Eres decisiva. Muy... Sí, no, yo... Y, este, y pues otras más historias que... Me, me da la impresión en, en tus crónicas, um, he leído dos, tres crónicas uh -huh. tuyas que partes desde la nostalgia, ¿no? Desde la historia de tu niñez, tal vez. Creo que así todos los que, como dices tú, uh -huh. los que hemos escrito crónica, eh, empezamos por ventilar nuestros, nuestros traumas y nuestras broncas, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, parece ser que también tú vas por ese rumbo, ¿no? No sé si después tomas otro giro, pero este título de El mal de ojo que no termina es parte, yo creo, que de esas vivencias... Sí, sí, de sí. Tuyas, ¿no? Sí, así es. Este, son todas este, experiencias personales o de, que, que me ha tocado, ya sea unas cómicas o yo las trato de ver cómicas. Hay gente que tal vez piensa que estoy burlándome de situaciones muy serias, pero bueno, es mi particular <risa> forma de ver la, la vida. Y pues a todos les digo que un buen chismoso por su casa empieza, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ya empecé a ventilar yo actualmente ya creo que mis crónicas ya van más de ventilar otras personas. Como que dije, ya voy a las... Que sí, sí bueno, salen te... las mías, digo, es obvio que, que, claro. que sigo bueno, contando mías, pero ya me estoy, ya estoy anexando otras de otras personas. Pero también te voy a decir otra cosa. Realmente, aunque manejemos eh, en la crónica la risa, eh, este, lo, lo picoso y todo ello, y, y la sátira... No es más que nostalgia también, ¿no? Porque te ríes también de esa forma de, de la desgracia, de todo ello, ¿no? Porque la risa va, va acompañada también de una cierta nostalgia, ¿no? De un dejo ah, que, sí. que hubo de nostalgia. Sí, sí, Entonces claro. sí escribimos desde, desde ahí, ¿no? Pero sí. como dices, ya estás ahora en otras veintietes. Hay, por uh -huh. ejemplo, crónicas que son históricas. Bueno, esas son las que a mí más me gustan, uh -huh. ¿no? que, que trato de, de Sí, mencionar. que hablan de, de alguna población, de un hecho en particular. Sí, que, sí, que claro. son, ya no, no te involucras tanto, ¿no? Que no. es difícil eh, salirte de, de, de tu contexto, ¿no? Para, Yo creo que al final te, hasta el tema, cuando lo eliges, pues ya. Por algo sí. te estás involucrando ahí, ¿no? Por claro. algo te está llamando la sí, atención. Es pero ya lo mi y a la hora de describirlo, pues lo describes desde tu propia realidad. Entonces, sí. yo no creo que te puedas alejar tanto de, de un texto, pero sí en unos te ves, en unos eres tú más inmerso y en otros como que eres el que te estoy contando, ¿no? Te estoy viendo desde sí. la ventana y te voy a contar lo que estoy viendo. Sí, sí. Uh -huh. Tienes mucha razón ahí. Oye, mago, eh, por ejemplo aquí. Uh -huh. mmm, en, el, en este cuento de Tatachón, de, uh -huh. en, en, es tu primer cuento, ¿de qué? Sí, trata es, el, cuento? Bueno, es el relato de un hombre que hace un embrujo para que su esposa nunca lo deje uh -huh. y entonces todos los daños que él tenga, físicos, los va a tener la casa. Uh -huh. Porque es... Está interesante. Bueno, <risa> sí, sí, está... Es este... Sí, no sé que tomé ese día. Este, <risa> <risa> sí, es este. Yo quería representar las, las heridas que él físicamente ha tenido, porque es un hombre violento, se representan en la casa. O sea, son también grietas que aparecen en la casa que ah, es ya, ya. también reflejo de las grietas que tiene su matrimonio. Ya, ya, ya, sí, sí. sí. Ajá, entonces como son como su doso. Ajá, es el doble reflejo de su hogar sí, sí. y el, el de, de su, su casa. Día. Ajá, sí, sí. Y este, sí. este también fue una historia que te contaron. Este es, es... está inspirado en una persona que sí si tiene una vivencia real, que es un hombre violento, pero... Y pues que no todo... la hiciste hacer en y, crónica, más bien. Sí, porque pues, como hombre violento, ¿qué es? Dije yo, me, <risa> me gusta mi anatomía intacta <risa> hasta ahorita. Digo, no sé si más adelante ya me animé a sacarla, pero... Y, en el, sí, y, y con bien. este cuento ganaste una, una mención, mención honorífica. honorífica. Ajá, sí, De sí. Jalisco, Colima. Ajá, así es. Sí. ¿Tú eres de Colima? Yo nací en Colima, soy una migrante. Yo nací en Colima, eh, a los cuatro años migramos mi familia y yo por, por ese embrujo a Guadalajara, a la colonia americana, ahí vivimos 34 años y después ya nada más mis padres y yo migramos a Tlajomulco. Digo Ay, nada más mis padres y yo porque pues mis hermanos estaban casados, entonces ellos migraron sí. independiente, pero mis padres y yo nos migramos a Tlajomulco. Tu Tlajumulco? experiencia en, en una colonia... En una colonia nice. tan... tan Híjole, mucha... Pues una buena ventaja, una buena ventaja, tengo que reconocer que tuve privilegios, a muy corta edad supe que existían las artes, que había gente que hacía cine, que había gente que hacía este, pintura... Este, era, era un, en, cuando yo llegué en los ochentas, noventas, era una colonia donde todavía vivía mucha gente y no era tanto bar, tanto antro y tanto edificio. Entonces <risa> tanta era, cantina. tanta cantina, entonces era gente mmm, de otros, de otros continentes. Me tocó, digo, había cuadras que eran gente de Japón. Ah, sí, sí por, por la de Simón Bolívar, uh -huh. entre la de López Cotilla y La Paz. Esa cuadrita en particular tenía fácil cinco familias. Yo decía japonesas porque pues tenían los ojos rasgados. Sí, sí. Ya ahora hago memoria y digo, yo creo que también había, eran entre japoneses o coreanos y chinos Era o de otros, de pero eran de ojos rasgados. <risa> digo, yo tendría unos ocho años y para mí todos los que tenían los ojos rasgados había gente de Alemania, de Francia, de, de Italia y, y pues eran accesibles para... Llevarnos, o no sé si a nosotros nos tocaba para enseñarnos sus... Pues lo que ellos se dedicaban, había... Ahí lo relato, había un señor, es alemán, él tenía un león, un león como mascota, y lo sacaba ¿Ah, a pasear, como tú sacas a tu chuchito, así, sacaba él su león, hasta cierta estatura, porque ya después era imposible sacarlo a pasear, pero... Pero en serio tenía un león. Sí, sí, sí, un león que rugía, y tú... yo lo escuchaba en las mañanas, que rugía el león, es más... Su jaula estaba literal al borde de la banqueta. Yo creo que bien podías meter la mano y te la... Trozaba ahí. Sí, pero... Bueno, nunca supe de alguien que metiera la mano. Pero sí de que el león... Ahí descubrí que los leones para ser del baño... Pues hacer pipí, se voltean, levantan la cola y sueltan el chisguete. Ya después vi que los gatos hacen eso, pues. Pero el león cuando se enfadaba, yo creo, bañaba gente. Con su... Y unos orines muy apestosos. Pero sí, es sí impactante. Llegó, llegó a vivir ahí. Y era paracrónica eso también. Eh, Por eso está relatado en mi libro, ah, ¿sí? de ajá, ahí cuento cómo era vivir en esa colonia donde todavía olía panecito rico, y, hey. porque estaba la baguera, una panadería muy... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ahí viene relatado. Justo hace como una semana volvió a pasar por enfrente de esa casa y subí a mi Face la foto de cómo ya está toda destruida y digo, nadie supo ah, que ya. aquí vivía un león y el señor era un... Era joyero, pero de, de piedras preciosas en, eh, sin trabajar, o sea, sin pulir ni nada. Él te vendía la beta, la, la piedra tal cual. Uh -huh. Órale. Sí, era alemán. Oye, y este, uh -huh. ahora que, que haces un retro, ¿también lo, sí. lo llevas a la crónica todos estos relatos de la colonia americana? Sí, ahí viene, bueno, todo, es toda una historia de, de León. Empieza León y así voy relatando lo que era mi colonia en esos años y cómo empezó a a mí me tocó empezar a ver que desaparecieran todas esas cosas y empezaran a los antros. Sí, y sí, los la, y los edificios todo Sí, sí, ahora sí, lo he inventado, Ajá. gentrificación. Sí, y, no, sí, ya ahora es total. Y, y la yo mafia ya tengo... y la inmobiliaria y todas esas cosas. Y los estaciona carros, porque sí, sí, pues sí, antes claro. no había eso. Yo ya los tengo 10 años que ya no vivo ahí. Y pues sí, el, el, el cambio ha sido en esos 10 años, también ha sido como sí, si me no, hubiera sí, ido claro. hace siglos. Pero, sí. bueno, todo esto es material para tu para tu trabajo literario, ¿no? Así porque es. Para tu crónica, ¿no? De sí, sí, sí, sí. Oye, Mago, y por ejemplo, en la maleta de Hemingway, uh -huh. este, creo que me habías comentado que hiciste varios intentos sí. por, por salir Sí, este... sí, sí, yo fui a la tercera. O no fue una mano santa por ahí. Ay, ah, <risa> ojalá. Nah, no, creo que sí fue porque a alguien le gustó. Y, sí, sí, no, este, yo hice tres intentos. Ya. Obvio me rechazaban Y yo juraba no volver a hacer el intento Ya después este Se les mandaba a algunos amigos a que me dijeran Correcciones, observaciones, cambios ¿Ah sí? Sí, bueno al final creo que Como escritores debemos de aceptar la crítica al texto Creo que muchos piens sí. piensan que la crítica al texto Es crítica a tu persona No, sí. la crítica es al texto Y hay que aceptarla, ¿no? Claro. Ah, bueno, hay crítica Por criticar De mala leche Hay criticones y hay críticos. Acepta la de los críticos. La de los criticones, pues, es hasta sí, como claro, te claro. sientas. Y me hacían observaciones y yo hacía cambios. Quitaba unas, agregaba otras, escribía nuevas y las agregaba y volvía a entrar. Y a la tercera fue la vencida. Que también tomemos en cuenta, pues, que a final de cuentas los jurados son seres humanos. Claro. Que, que van claro. a elegir lo que les gusta. Y, pues, claro. a lo mejor no les gustaba la crónica. Okay. Y este es cada año, ¿verdad? Cada es para... Año escritores noveles, es decir que no has publicado Así todavía sí. ningún título. que nunca han publicado, que no tienen libros, es para puro Sí, puros, sí, oh, pues sí. Que están quería, iniciando en quería yo esto. quería mandar uno ahí, pero me rechazaron. Porque yes. ya había publicado un libro. Ah. Sí, sí, sí, sí, no, sí, yo ya me acuerdo que alguien me dijo, "¿Y qué vas a volver a participar este año?" Le digo, "No, ya no puedo. Ya ahora tengo que buscarle por otro lado", sí, claro. ¿no? Sí, si sí, quiero sí volver a otro publicar. Proyecto de publicación. Sí, en mi cabeza hay muchos, en mis tiempos hay poco. Espero que sí. Creo que pues, el problema de todo escritor que no es, que viva de escribir, pues tiene que trabajar. Entonces, aparte tengo un trabajo, tengo sí, sí. Este, compromisos que cumplir, pero sí estoy, este, sí estoy escribiendo todavía. He publicado ya en revistas. Um... ¿Ah, sí? ¿En sí. qué revistas has publicado? Hace poco me publicaron en una revista que se llama... Oh. Se me fue el nombre horriblemente. Y lo venía recordando porque se presentó <risa> en la fil. No este, Brevaria, ah, ya, ya. de Acatlán. Ah, qué bien, qué bien. Ajá, entonces este, ahí publica. Ahí, ahí sí ya hay Ay, una. Bien. Es una crónica de personaje. También en otra, en otra electrónica que es del Club Guadalajara. Ahí ah, tengo ya, ya. una crónica de fútbol. Este, no, no. Ya haciéndole la competencia Pontilla, a Heriberto. ¿no? A Heriberto ¿no? A es, este, no, no, no, no, Heriberto, mis respetos. Yo, yo, son, yo solamente cuento la tristeza de que, bueno, el título de la crónica es, este, mi padre me hubiera perdonado ser puta, pero nunca irle a otro equipo, ¿no? Entonces ya de ahí son disvariaciones mías. O sea, no, no, de fútbol, mis respetos, Heriberto. Sí. Sí, no. ¿Te parece si escuchamos una, una rolita? Hoy, ah, claro. Y este, regresamos para seguir platicando de esto Muy que bien. es la crónica. Okay. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado Macondo sueña don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos, la tristeza de Aureliano el cuatro, la belleza de remedios violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades oboe. Ursula Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años,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 Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena libera. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Piedra de Sol con Mago mm -hmm. Rodríguez, nuestra invitada cronista, que nos va a leer algo de su autoría y mago, pues, te escuchamos algo que nos quieras compartir. Okay, déjame algo cortito. ¿Por qué? Lo que gustes. Ok. Perturbación. Tuve una plática sumamente interesante y perturbadora. Fue con mi carnicero de confianza. Yo soy una persona de lealtad y rutina, por lo que desde hace siete años soy clienta de la misma carnicería. Ahí me despachan los filetes de mi agrado, magros, blandos y grosor medio. Mi conversación empezó así. Un kilo de filete magro y blandito. Hay de 200 y de 220 el kilo. ¿Cuál gusta? Me responde con la amabilidad de costumbre. Opto por el de 200, porque pobre. Mientras lo veo, lo veo cortando magistralmente cada una de las láminas del bistec, me salta una duda que reflexiono en voz alta. ¿Cómo será la carne humana? ¿Estaremos así de rojitos y magros? No, no. Me responde el carnicero sin dejar de filetear. La carne humana es muy apestosa. Se ve fea. Es más apestosa que la del perro o res. Ah, ¿sí? Así que si me dan carne apestosa, mejor no la como. Sí, huele feo y sabe feo. Son 206, se pasa por 6 gramos. Ah, está bien, me los llevo. Pago y me voy con mi gran duda. ¿Cómo es que el carnicero sabe que la carne humana sabe feo? Bien, bien, muy bien. Yo creo que es carne humana la que estamos comiendo, ¿no? Esperemos que no, porque no huele feo caballo. mi carne. Si huele feo, si es muy apestosa, sí, este, preocúpate. Pero esperemos que no. ¿Cómo sabe? Eh? Esa fue... Que es o sea, ¿eh? Sí, o sea, bueno. Oye, y entonces... Eh, eh, así van tus crónicas menos, de sí, esa mi... experiencia, ¿no? Así es, sí, Qué sí, chido. sí, de, de pláticas y relatos yo, yo leí, por ejemplo, ese de Yo Quiero, ese Ajá, el de, es el de, de tu mi, primer mi, trabajo De mi primer trabajo Y este, leí también algunos tuyos de En el Huevo Cojo sobre notas del Facebook Así es, cuando es... me cambié de vivir en la colonia americana, me cambié a vivir sí, sí, sí, a Tlacomulco sí, sí. Y yo vivía, bueno, yo trabajaba a dos cuadras de donde vivía en la colonia americana. Entonces, pues, ya ahora trabajo a dos horas. Oye, ¿y hay una, hay una crónica que me llama la atención que dice mi roomie? Mi roomie, sí, es la de mi papá. ¿Es, es de papá? Es de mi pa, señor padre. Así es, es dedicada a él. Ah, ok. Eh, ¿Y de qué más o menos? De truco? habla de cuando ya nos quedamos a vivir los dos solos. Bueno, porque yo vivía con mis padres, o mis padres vivían conmigo. No, mis padres vivían conmigo. Este, me los llevé a vivir a Tlajomulco, yo allá compré casa Y pues cuando dejaron de... Mi papá dejó de trabajar en el edificio donde vivíamos en la colonia americana Porque no vivíamos en una casa con tal, toda... eh, Mi papá era conserje Por eso vivíamos ahí en esa colonia Ya cuando a él lo, lo jubilan, me, nos vamos a vivir a Tlajomulco Y eh, a los cinco años fallece mi mamá Y entonces ya nada más nos quedamos mi papá y yo Que éramos... Como mmm, un matrimonio Pues peor porque... ¿Sí? Pues es como... Sí pensaría uno que es como un matrimonio, pero no porque... Pues le queda claro... La desventaja que tenía era que yo me, físicamente me parezco mucho a mi mamá. Físicamente. De okay. carácter soy mi papá. Okay. Y para cocinar mi mamá era buenísima. Era una señora que tenía un sazón... Bueno, todo mundo se lo chuleaba. Ajá. Y yo no heredé de eso. O sea, yo cocino porque tengo que comer. O sea... Nada más, es lo que me mueve, no, soy muy desabrida, entonces, ese fue uno de los grandes pleitos en mi familia, pero mi papá era muy ocurrente en sus ideas, y pues cuento ahí parte de cómo sí, era sí. vivir con, pues obviamente un señor de 80 años, de otra época, de otro siglo, de otras experiencias, y pues conmigo que yo ya tenía que ir a trabajar y todo, y que venía de una educación donde mi mamá lo tenía... Bien atendido. Pues como se atendían a los hombres claro. de, del siglo sí, pasado, sí. ¿no? Y que ahorita, pues, ni loco lo haces. Yo, yo recuerdo hace tiempo cuando, en el Scratch, creo que en, uh -huh. en, el, en lo, una sí, reunión de... Sí, sí, sí, bueno, que hubo. Ajá. Sí, yo sí, te sí. vi ahí varias, varias veces en sí, las clases. Sí, sigo yendo cuando hay oportunidad, Todavía, okay. y sí. ¿y ¿Narrabas mucho sobre tu convivencia también en Tlajomulco de, tu, de tus padres Y recuerdo que también de mascotas, ¿no? Porque creo que tienes gatos. Sí, ¿no? tengo gatos. Pero tengo ya que... A mis papás Dormirlos. nunca les gustaron... <risa> a mis papás nunca les gustaron tener mascotas. Con mi papá hubo un tiempo en un gato iba a la cochera y él lo alimentaba y todo, pero siempre me aclaraba que no se quería quedar con el gato. Pero lo alimentaba y todo hasta que un día el gato se fue. Se metió. En... Ah. No, se fue. <risa> y ya después de que me quedé sola, o sea, que falleció mi papá, a los seis meses llegó a mi casa una gata. Una gata a reclamar comida y a exigir atención, y ahí duró dos meses viviendo en mi cochera y me, y me animé a agarrarla, a operarla y a meterla. Y ya ¿Y después. es una crónica de ella? Sí, ¿no? sí de Ágata, Ágata, sí. mi gata. Esa fue la primera. A los ocho meses <risa> llega el otro, Tulio, y a los dos años llega ya la, la última, que es Paquita. Ella, ella decidió irse a vivir al jardín de mi casa, era de mi vecina y se brincó a mi casa y dijo, ya de aquí no me muevo, y ya un día entró y pues ya no la pude sacar. Y tengo mis tres gatos ahí. Ah, qué <ríe> chido. Y qué padre que también los, los pues, los eternizas, digamos. Sí, los, sí, tus crónicas, sí, sí, forman ¿no? parte ya de mis... Sí, han salido ya en algunas otras crónicas que escribo, sí se me atraviesan. ¿no? Ahora, eh, ahora eh, por ahí en tu... En tu biografía dices uh -huh. que estás dedicada ahorita a, a exclusivamente a escribir crónica. Uh -huh. ¿Tienes un proyecto para otro libro? Sí, sí, estoy escribiendo, pero también estoy dando un taller de crónica, entonces sí, entre el tiempo de las distancias y eso, pero sí traigo ideas como de dos proyectos ahí, que uh -huh. más o menos ya tienen la forma este año, Este, participé en la convocatoria de Bellas Artes de Crónica, Ajá. pero pues no, no salí elegida y ese era un libro que relataba puras historias del transporte público, ah, que, que yo pues, paso dos horas de ida y dos horas de venida desde la entrevista, desde una crónica de personaje a un chofer hasta pues lo que es este, ir en transporte y que se te descomponga o que no llegues o que cambie Hoy la vida y de veras parezca. cómo el transporte nos hace leer libros y nos hace reflexionar y escribir y, y pelearnos, ¿no? Porque es, sí. es como la otra casa, ¿no? Sí, más pues yo, son distancias yo muy largas. escribo en el trayecto, sí. en el trayecto Recuerdo de mi casa. que Octavio Paz casa... también, y Borges creo que también comentaba sí. ahí que en, en los trayectos... La Divina Comedia, por ejemplo. Uy, no. Imagínate. No, sí, no. Yo, bueno, ese último libro sí es fácil, varias de las crónicas están escritas en... Sí. Y actualmente lo sigo haciendo porque es casi siempre el tiempo que tengo para, para poder escribir cuando me llega. A mí me decían, oye, ¿por qué leíste tanto, tanto libro? Digo, bueno, pues si te subes al Premier de tesistán A, al centro, haces hora y media y ahí te avientas en sí, una ¿no? semana el libro. y hora y media ya está en vídeo no, acá ya son trayectos de pasadas las dos horas sí, o sea, sí, sí, Tlajomulco ya es llegar y todas las vías, cualquier vía que tomes no hay vía rápida, claro. la única desventaja pues es que alcances lugar ahorita, porque ya los camiones se llenan mucho y Oye, pues, ya Mago, no ¿y ¿ahora te dedicas uh -huh. a clases? ¿das clases de crónica? doy un taller de crónica en, a la Casa de Cultura de Tlajomulco Y este, y pues aparte cuando me invitan a dar talleres como únicos en días particulares, hace una semana di uno en, para las bibliotecarias de, también de Tlajomulco. Ah, Todavía hay bibliotecas en... ¿Sí? Sí, oye, sí, y... sí. Y es hermoso, de eso deberemos escribir sí. Sí, oye, ¿y el, uh -huh. no piensas algún, con el tiempo a lo mejor ser parte ya del ayuntamiento y y que te utilicen, no te utilicen, sino que colabores con, con la crónica como cronista de la ciudad. Es mi intención, es mi intención, ya conozco a los cronistas de Tlajomulco, bueno, a los dos más nombrados, este, al, al, uno que es el, el coordinador de cronistas, y, al otro, que, este, y otro también me, me invitaron a participar, otra en un plan ahora para el año que entra, que se festejan los, ¿se festejan? Bueno, no sé si la palabra festejan entran, pero se conmemoran. Se, se conmemoran, conmemoran los 100 años de la cristiada. Ay, ay, ya. Va a haber eventos relacionados. A... Ajá, ay, así ay, es, ay. de la Revolución La Y participó, por supuesto, ¿no? Pues, este, no tuvo una gran participación, pero sí hay mucha fe. Entonces, este, van a ser eventos relacionados y me invitaron a participar. Digo, yo voy más por curiosa porque, pues, entonces conoces más. Más, más, gente. más gente y conoces más historia de, de claro. Tlajomulco. Pero las clases pero... son en Tlajomulco, ¿no? Ah, en, en, por ajá. parte del municipio, por parte sí, del municipal. Sí, por parte ah, ya, ya. de... Me invitaron ¿Y tienes muchos por parte alumnos de... o cómo está cómo pues está Pues ahorita tu... está... Creo que mucha gente cree que la crónica te exige como una gran novela, ¿no? Sí, claro. creo, una que no saben qué es crónica. Yo creo que ya lo va a cambiar el nombre el año que entra Taller de contar chismes. Siento que pegaría más Porque si sí, luego me preguntan ¿Qué es crónica? Y entonces ya cuando les digo Que chismecito bien Como que ya se animan y eso Entonces este Apenas estamos dando a conocer los, Este taller Se está animando gente Ya ven que no Creo que también otro temor sí. Como a muchos No sé si a ti te pasó Mostrar lo que escribes Es como vulnerarte Sí, sí. Entonces, pues Hay como, como cierto la... cierto pudor para, sí, para poder narrar y, tus y cosas. y otra es, ¿no? sí, porque muchos me piens... muchos dicen, es que yo de ortografía no sé mucho. Sí. Ese es otro problema. Piensan que yo les voy a decir el punto coma, y ay, qué mal escribes, y cómo sí. que con B, y... Sí. No, les digo, no, aquí digo, obviamente, en lo que yo pueda, Hay te la trabajar, puedo corregir ¿no? y todo, claro, pero pues sin... La práctica hace al maestro, o sea, si tú escribes y escribes, terminas por terminar, terminas, perdón, por escribir sí, claro, correctamente. Sí, sí. No te haces un erudito en ortografía, te... pero hay muchas herramientas que te ayudan. Claro, eso también te retroalimenta, ¿no? A ti. Sí. O sea, el hecho de que tú estés explicándole a la gente cómo pueden hacer una crónica, que es contar una historia pasada, actual, uh -huh. de su vivencia o vivencias ajenas, pero también eso te está dando así como una especie de ideas también que te remueven Sí. ¿no? Te remueven tu, tu andar en esta vida que también te, te motiva a escribir, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y aparte conoces gente que te cuenta una parte de la historia y tú te sabes la otra y entonces ya quieres como escarbarle para ver sí, qué sí, sacas sí. de ese lado, ¿no? Sí. Porque de la gente que va al taller, no todos, pero hay gente que tiene, que toda su vida ha vivido en Tlajumulco. Así como ah, sí. vemos gente que llegó, hay gente que ha vivido toda su... Entonces se sabe los nombres, los apodos... Este, y sí, todo, claro. todo y qué el... curioso, fíjate, uh -huh. que, que cuando hablamos precisamente de contar una historia, obvio, siempre contamos lo que está cerca de nosotros, ¿no? uh -huh. lo que es mi momento, lo que es lo inmediato hacia mí. Uh -huh. Es raro que puedas hablar de algo que pues desconoces, porque si la crónica es verídico y, y estás narrando cosas actuales o reales, uh -huh. no puedes hablar de algo que, que vaya más allá de tu... De tu conocimiento, aunque Ajá. creo que lo inmedi la inmediatez de esta gente o de estos alumnos es hablar de su entorno, de lo que les ha pasado a ellos. ¿no? Sí, de su tlajomulco. ¿no? Claro. El otro día estábamos con, hablando con ellos, o sea, todos vivimos con un tlajomulco diferente, porque no es el mismo tlajomulco que yo estoy viviendo como migrante Así a es. ellos como oriundos del pueblo y que ahorita empiezan a... Re no sé, hace poquito pues se subía en las redes, el reclamo de que ya nos estuvieran quejando por los cohetes. Pues es que son las fiestas y así se celebran, así ¿no? Es. Con cohetes. Y ya también una, una vez que andaba por las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, que es cuando les dan las mañanitas en los templos, a la virgen de la Concepción, que ahorita están en esas fiestas, este, sonaban los cohetes y yo veía a los perros callejeros y me no hacían absolutamente Nada. O sea, era, estaba más traumada yo con el ruido que ellos. Y yo decía, ¿hasta qué punto nosotros estamos exagerando los cohetes? Digo, porque también mis gatos no... X, pues, fíjate, no, no este, tu ese problema. fenómeno. problema. <risas> sí, claro, ese fenómeno también existe en, en Texistán, ¿eh? Uh -huh. Y en Texistán, por ejemplo, hacen fiesta, te puedo decir, en el año como 12 fiestas que son cada sí. mes. Y son cohetes desde las 5, 4, 6, 7 de la mañana. y uh -huh. Entonces, la gente que es ahora sí oriunda. De ahí, ahí sí. Dicen, nosotros tenemos nuestras costumbres desde hace mucho y uh -huh. ustedes que llegaron ahorita, o se aguantan o se van. Entonces, es, eh, creo que es un fenómeno precisamente de la gentrificación, de... De Somos los desterrados de, de, de, dejar, de que ya no podemos pagar claro. aquí, entonces tuvimos que irnos. Sí, en cierto modo tenemos que respetar, es como si vas a dar de visita a una casa, te tienes que respetar, pero también... Sus es tambi y sus costumbres Así de es. Y también ellos ya están empezando a entender que no todos venimos en el plan de se tiene que hacer como yo digo. A mí en lo personal, yo llego con ojos, yo estoy admirada de todas las tradiciones. Yo pregunto porque... Antes eh, de decir algo. No, no, no, porque yo sigo maravillada. Todavía en Tlajomulco todavía tienen muchos festejos desde que ya tienen más de 100 años. Allá se usan todavía las cofradías, como ahorita que están en fiesta, que es todo este mes, porque festejan a la Virgen del... De la Concepción, que es el 8 de diciembre, también festeja... Bueno, también celebran al Santo Entierro, que es el... Yo no sabía que había un Santo Entierro, pero hay un Santo Entierro, que festejan el, 30, el 31 de diciembre y se vienen... O sea, es fiesta, pero fiesta, ¿no? No como la kermés que no se cosas. hacía en donde yo <ríe> en vivía, que era la colonia americana, que era la kermés nada más en el atrio. No, acá todo el pueblo está de fiesta. O sea, se cierran calles y, sí, así. y pues se vive Totalmente. una... Entonces es como... Pues vívela, bueno, ya, pues, no, pues, intégrate. Creo que a final de cuentas, todos nos gusta la fiesta. No, y creo que también es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, se está ampliando, se está ensanchando la ciudad, la gente, que tenemos que enseñarnos a convivir, ¿no? Y que las tradiciones, para que permanezcan, tienen que cambiar. Y no dudo que más adelante, de nuestras mismas tradiciones, porque hay gente de bastantes partes de la república... Y yo tengo, hay una parte del fraccionamiento donde vivo, donde también viene gente de este país de África donde se habla español. Ah. Sí, hay un, hay un país en el continente africano donde se habla español, que también está, están los ves todo el día, bueno, los ves uh -huh. en el ir y venir del, del el mercado y esto y el otro, Y dices tú, pues a final de cuentas ellos también van a traer sus tradiciones, ¿no? Y creo claro. que para que una tradición, en algún lugar y que si queremos que las tradiciones perduren, tenemos que aceptar que van a irse adaptando. Modificando. Y sí. entonces, pues nosotros vamos a Es y... lo mismo, así estamos hablando ya en este punto, de la mentada llevada de la Virgen, que se hace uh -huh. en plena ciudad, en el ¿Sí? siglo XXI, que ya tiene muchos años, Y que es una ciudad que está cada vez más congestionada, más, más problemática. y todo. Y se cierran calles y todo eso. Pero bueno, al final de cuentas, pues es la costumbre de la gente, ¿no? Como uh -huh. van haciendo. Y, y que vas a ver las danzas. Y que la verdad es bonito. Yo hace poco le decía a alguien, cuando, ¿te acuerdas cuando se inauguró la del sincretismo? Yeah. El, el estatua, monumento, estatua, sí, como, está la, la escultura que está ahí. <risas> ah, y que la gente peleaba, que no era su tradición. Y yo les decía, en serio, si siguiéramos la religión católica como se sigue en la vieja Europa, sería una religión tan aburrida, la verdad tuvieron que meter, o sea, las danzas de quién creen que son es sincretismo sí, sí, y sincretismo. es lo que le pone el encanto al, a la fiesta la verdad sí, creo sí, que sí, la verdad. pura rezadera nadie nos gustaría, <risa> pero si le quitamos la banda, el baileto y todo sería muy aburrida sí, Sería claro. muy aburrida. y bueno, y todo esto también es materia prima en para materia escribirlo, pri ¿no? sí, no, yo ahorita ando embelesada con el templo de piedra en Tlajomulco ah, porque ahí todavía tienen muchas tradiciones de cofradía, que es un sincretismo entre las tradiciones que tenían los tlajomulcas con, cuando ya llegan los españoles sí, y todo y uh -huh. digo, y escribirlo testificar todo eso también es es como en este caso ya entrar a otra vertiente de la crónica Así ya es. no es tan personificada tan personalizada sino aunque sea de tu, desde tu punto uh -huh. de vista sino ya es del punto de vista más social más histórico no no sí pero yo quiero platicar de la gente que todavía forman las cofradías hay un señor que aún toca la chirimía que es un instrumento indígena Ajá. Y es un señor, creo que tiene como setenta y tantos años, o sea, que en poco tiempo ya, si ya él no hereda, si él no hereda tocar la chirimía, pues se va a perder. Claro, claro. Y, y eso, o sea, yo quiero esas historias, de esa gente que, que le da vida a ese tlajomulco, ¿no? Oye, y por uh -huh. ejemplo, de tus autores actuales, predilectos sí. de ah, Crónica, uh -huh. que se especializaron en esto, ¿quiénes son? Leila en personajes. Oye. Leila. ¿Guerrero? guerrero Guerreiro, Guerre Guerreiro. Y, y Guerreiro. Leila Guerreiro en personajes. Híjole, día que yo puedes describir a un personaje como ella lo describe, ya no puedo morir, puedo ser feliz. Sí. Este también, bueno, no sé si ya leíste el último libro de Caparrós, no, no. que va a ser el último libro de Caparrós Leila. por su enfermedad. Martín uh -huh. Caparros uh -huh. Sí tiene, Martín Caparrós, es argentino. Este también me gusta mucho cómo escribe. Y actualmente he estado leyendo muchos cronistas. No son un boom, pero, o sea, no son de mucho renombre, pero hay una cronista y fotógrafa del Distrito Federal, Gabriela, ay, no. te debo flores, o sea, tiene una crónica de, de, del festejo de la misa de la Santa Muerte en, en este, ay, en el, ¿Tepito? Ya, ya. Y con fotografía, o sea, ay, no, una cosa maravillosa, te paso el texto, salió en un suplemento de Dominica, creo que se llama, el ay, ay, Ajá, ay. en el suplemento. Hay otro, Adrián Campos, él ganó en, bueno, salió entre los elegidos de la última convocatoria que hubo de Crónicas urbano bueno, Crónicas este, Gonzo, Del, Ay, del, del libro que se lee de Crónicas Gonzo, y el último, sí, el décimo. Sí. Él tiene una, si no mal recuerdo, es, de, es el del último vendedor de periódicos de una sí. colonia en el Distrito Hay un Federal también. también ¿no? este... Sí, este. ¡Ay! Oh, se me fue el nombre, el que escribió del de un perro da sí. sí, que Caeta escribe. Gaitalese de... también es otro. Ese es otro, es, escritor, otro señor. Cronista. No sé si sigue escribiendo ya, porque no sé, el señor y... es grandísimo. Este, Gaita es también maravilloso. ¡híjole! Es que hay tantos? ¿En México villoro? Digo, villoro ya. de fútbol, digo, no lo podemos ver. Creo que negar. tiene un bueno. libro que se llama, ¿qué? El mundo es redondo, algo así. El mundo, no, no casi, ¿Cómo? tiene varios, ¿no? De fútbol, sí, sí, sí, yo sí. tengo uno que le regalé a mi sobrino y así es como lo atrapé en la crónica, Dios, porque es de fútbol, Dios es redondo, Dios es redondo. Sí, Dios sí, es sí, redondo. Sí. Y a mi sobrino lo atrapó en la crónica y es las crónicas que yo uso para darle a mis vecinitos que les guste el fútbol. Ya, ya. Y sí, les interesa. yo leí un libro de él que era el de. ¿Cómo? De la ciudad, no recuerdo. Ay, yo te debo, también soy malísimo. Algo de títulos. salvaje, no recuerdo si sí, se sí, daba así. El... No es lo retórico era otro. Uh -uh. Y eran puras, uh -huh. puras crónicas, pero esas sí eran como entrevistas que él hizo, ¿no? Uh -huh. Al comandante Marcos, a. Ah, ok, sí, Jager, sí te la veo no lo conocía. Rush, el, de, el que escribió los versos satánicos. Ah, ok. También, sí, no, entonces no, no, es las... que estaba súper protegido, sí. pero también buen escritor. Sí, no, sí hay muchos este, muchos cronistas muy buenos, pero creo que hay, muy... hay Ricardo Guerra, mm -hmm. él es, bueno, es del DF, pero ahorita está viviendo en Mérida. Él tiene un libro que se llama El Santo del Crack. Yeah. También es una cron... muy buenas crónicas, pero ponerse es la del Santo del Crack, es de Él estuvo internado a los 17 años en una clínica de rehabilitación ya, ya. por adicciones. Entonces, está interesante. Entonces, sí hay muchísima crónica, ¿no? Creo. Y que crees que no todavía, o sea, creo yo que la crónica todavía va, da para más. ¿no? Uh, sí! Y da para mucho todavía para que se vaya... No, a tal vez a lo mejor popularizando más Yo la creo crónica, que es más ¿no? reconocerla, porque mucha gente dice, es no ficción la novela de El Último Verano de Liliana, de Cristina Rivera, Rivera, Garza. Rivera Garza, pero es crónica. Sí. Es la crónica de lo que ella vivió. Es lo que te iba a comentar. Es mucho, Es lo que se me hace interesante, que mucho escritor no le llama crónica, uh -huh. pero realmente están no, haciendo es crónica. No, es no ficcionada. Sí, Ajá. pero es crónica. Y cuando les dicen, es contando que es una historia. Y eso lo vemos... Uh -huh. En muchos libros, incluso no sé si Drácula, que también va comentando una historia de lo que, aunque está novelado, y muchos así han hecho, por ejemplo, en la actualidad, uh -huh. muchos hacen su, su novelita y están contando una historia que fue real, que fue verídica. ¿no? Así es, por eso, le, por, eso en, en, perdón, por eso no les llaman no ficción, exacto pero realmente es crónica, cuando es, o que dicen, es autobiográfica. Y resulta que es una crónica, es un hecho, no sé, de la desaparición, el pleito, un viaje, un... Y, sí, sí, sí. Y cada vez... Este... Va y se nos olvida, claro, otro sí, cr claro. gran cronista. Y <risas> cada vez va aparec van apareciendo cada vez más este, cronistas, más elementos de la crónica, para que este género también ya no sea tan desconocido o tan mal enfocado, porque incluso para los escritores, ¿pero qué es crónica? ¿Cómo? Pues estás contando que un evento deportivo, o lo que sucedió. Y es eso, es como puedes tocar tantos temas. Y, y, y este, es que lo, lo confunden también con la crónica periodística. Más bien, Pero es, es crónica enfoque. literaria, o sea, hay crónica literaria, lo, es eso, yo creo que es permitirnos conocer... Los que la escribimos, y si nos gusta, empezar a, a exigirla más a, sí, claro. y a decirle, no, es que eso es crónica. Yo sí a veces leen y es que, ah, es que es una historia, es una novela, pero es una novela real. No, es crónica, no Así es novela. Es. O sea, una novela tiene que ser ficcionada. Claro. Y la pues es uno de los no. requisitos para la crónica, ¿no? Uh -huh. que, sea que no sea ficcionada. Verídico, uh -huh. Que a lo mejor sí hay elementos, pero es que la crónica toma elementos de la historia, toma elementos... De la literatura toma elementos del cuento, del es cuento para poder narrar. Este, narrar. Uh -huh. Básicamente es la narración. Sí, de un hecho. De un hecho. Y sí, ya si tú lo ves fantástico, pues ahora sí que pues tú lo estás describiendo como Así lo ves, ¿no? Es. Pues sí, sí, sí, sí, qué interesante está esto, Mago, y pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y pues agradecerte por estas recomendaciones, por tus crónicas y por tu presencia aquí. Ah, tu Ah, muchas charla. gracias, no, pues Porque gracias por tomarnos. Hay mucho cuenta. que platicar. Ah, sí, pláticas sobra, sí. Mago, pues. Gracias. Agradecido contigo y pues gracias también por al programa, Pavel, por nuestro programa, ya lo pasaremos. Sí. Gracias, gracias. buenas noches